que yo quería, eras la mujer a quien le cantaba, tú eras la mujer que ella conocía, la que decía que nunca me olvidaba, tú eras quien me daba los buenos días, y eras la que me sabía comprender, tú eras la mujer que vivía en ella, todo lo que yo te Destino. Alberto Morales y Daniel Ortega, ahí les va. Y aquí les presento. Todavía era una muchacha de pueblo Pero como todo lo cambió el tiempo Esas costumbres desaparecieron Ahora tú eres la mujer de ocasión Y